El círculo secreto. ...sexo mágico, misterioso, enigmático, místico... ...casi casi religioso... ...aquí en el Círculo Secreto con Yusef en Quijarro... Yusef, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muy bien... ...aquí gozando de la luna llena... Y, ...y del placer de poder hablar de sexo... ...claro, es que yo, perdonadme porque... ...me llevo aguantando mucho tiempo... ...que esta vez es sí... Voy a poder decir eso de... ¿Por qué se dice tanto eso de... Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, my God, oh, my God", Hablando de sexo. Y hoy vamos a hablar un poquito de Dios, el, el sexo mágico, En el, ¿no? el momento culmen, quieres decir, ¿Qué? ¿no? Sí, sí, sí. Porque ¿Qué, qué, tiene mucho que ver bien. con la religión, ¿no? Lo has dicho muy bien, porque... Digamos que la actividad la actividad espiritual, quiero decir, eh, que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad eh, a través del sexo es lo que llamamos el sexo místico. Por lo tanto, mmm, cabe preguntarse si esto es posible porque parece que Dios ha estado eh, pegada contra el sexo uh -huh. o, o al menos sus ministros en la tierra. Eso mejor no es dicho, mismo. eso mejor dicho, sí. Claro. Porque vamos a ver cómo hay prácticas sexuales que se llevan a cabo desde hace más de 4.000 años, todas ellas encaminadas a la búsqueda de eh, el encuentro con lo divino, pero para encontrarse con lo divino, y esto es fascinante, debemos encontrarnos primero a nosotros mismos. Y vamos a empezar por el principio, se os parece, por, por, por concebir de qué estamos hablando? Porque mmm, es que eso de contrarnos épocas... a nosotros mismos más o no fatal. Joseph lo siento. Perdona, perdóname, te he perdido. Es que eso de contrarnos a nosotros mismos es una otra cosa, ¿no? Hablando de este de este tema. Por cierto. Bueno, es que perdona claro, ya que lo dices, también la masturbación claro, es una práctica claro, sexual, ¿eh? Evidentemente, y no debemos evidentemente. escandalizarnos por decir que claro. nos tocamos, nos acariciamos O nos masturbamos abiertamente. Y Todo no, hay que ha de... no hay que escandalizarse cuando, por ejemplo, se va a una iglesia, a un templo, a un sitio religioso, y se miran los ábsides, se miran algunas imágenes, y son muy sexuales, muy eróticas algunas, ¿eh? Mira, yo yo subí hace muy poquitos minutos a Twitter... Eh, precisamente para avanzar un poco el tema del que hablábamos, lo que parecen parejas jugando al twister, ¿no?, <risa> decía nuestro amigo Alex Fidalgo. Eh, bueno, en realidad son, son posiciones del Kama Sutra, un libro también que se pierde en la noche de los tiempos y que ha marcado en Oriente una senda de posiciones para encontrar... El lanzamiento de lo que luego vamos a entender mejor, que es la Kundalini, ¿no? Una energía que recorre el, el cuerpo, que activa nuestros chakras y que en definitiva es el que nos sí. ayuda justamente a, a, a llegar a esa sensación divina. Claro. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando dicen, sí hombre, claro, divino. Yo cada vez que lo hago... Eh, también parece que asciendo a los cielos. No estamos tratando de eso, sino de eh, intentar concebir el sexo no solo como reproducción o placer, sino como algo más, con un sentido espiritual. Uh -huh. Y ya que hablo de reproducción, fíjate que eh, hasta hace 10, 15 años atrás la ciencia no había confirmado la idea de que también los animales experimentaban una sensación general de placer eh, como, como cualquiera que, por ejemplo, haya acariciado un gato, ¿verdad? Que se queda ahí como ronroneando, como, como que, que le gusta, como que sigue, sigue, ¿no? En 2001, por ejemplo, eh, los psicólogos Jeffrey uh, Bagdoff y Khan Penskev descubrieron que las ratas del laboratorio disfrutaban de que les hicieran cosquillas y emitían una especie de risita que era inaudible al, al, oído, al, al oído humano eh, cuando eran estimuladas. Y no solo eso, sino que además buscaban activamente esa sensación. Por lo tanto, eh, digamos que los animales también buscan el placer, pero también esto incluye lo que llamaríamos el placer carnal, el coito. Pues mira, los bonobos, por ejemplo, son conocidos como los monos hippie. Debéis imaginar ya por qué, ¿no? Porque son famosos por las interacciones que realizan entre individuos del mismo sexo y las interacciones entre individuos maduros, subadultos o juveniles. Un, un león hembra, una leona, puede aparearse hasta 100 veces al día durante un periodo de aproximadamente una semana y con varias parejas. Pero Eso porque sí. es una, relación, una duración muy cortita lo que hacen los leones. Bueno, pero cada vez que ovula en este caso, en el caso de las, de las uh, leonas es cada vez que ovulan y entonces bueno ya lo hice, está como una leona, ¿no? pero ella sí ella ovulará muy muy a menudo pero el otro es chuchu chu, chu, chu. la, me voy a otra <risa> claro, claro luego vamos a ir también a eso, ¿no? al, al, al tema de los roles, porque fíjate que a lo, largo, a lo largo de la historia la sexualidad se ha vivido De muchas maneras distintas. Y ha habido periodos de una cierta liberación sexual. Estoy pensando, por ejemplo, en Roma o en Grecia. Cualquiera que haya ido, por ejemplo, a... a te lo diré, donde está el Vesubio? de a a Pompeya. Pompeya. y Herculano, por ejemplo. Habrá visto que en, en, en las calles hay penes dibujados... Sí. ...que van indicando el, el, el lugar donde estaba el... El, el lupanar. ...el de. de. El lupanar de, de, de, de, de, esa, de esa localidad que por cierto, sus pinturas evidencian que no hemos evolucionado tanto, es decir, seguimos haciendo exactamente las mismas cosas que se hacían hace 2000. Claro, los dibujos del Lupanar, te lo digo porque yo estuve allí en eh, Pompeya, lo que te indicaba en arriba como eh, era de si eliges tal persona te va a hacer este tipo de relación sexual, ¿no? si es, pues es una felación o lo que sea. Y entonces directamente tú ya elegías con quién querías estar para, para hacer lo que te apetecía. Pero es que incluso, que tú lo habrás visto, hay una imagen muy, muy prototípica que se ve a una persona con una balanza y un miembro bril gigante, uh -huh. y es como que que, era, que en esa casa había mucho placer, mucha salud, y que era una, una hacienda estupenda. Y era como algo indicativo de que, de que ahí estaba fenomenal. ¿no? Uh -huh. De hecho, casi todas las culturas... ...han rendido tanto el culto al pene como a la vulva... ...porque han buscado precisamente fecundidad... ...pero esto quedó roto especialmente durante la Edad Media... ¿no? ...que fue una época muy retrógrada... ...muy represiva en todo lo que re hacía referencia al, al sexo... ...la sexualidad en el medievo se veía como algo... ...que era pecado, que era reprobable, que era peligroso... ...pero también eh, como lo más soñado... ...lo más meditado y lo más secretamente deseado... Por, por aquello de que seguramente es la cosa de lo prohibido. ¿no? El cristianismo separaba, bueno, de hecho separa aún, el sexo en dos formas. La primera, que considera actos naturales, y una segunda, que considera actos contra la naturaleza. Y la iglesia impone a la sociedad medieval que el sexo solo sólo posible dentro del matrimonio. Y éste debe de tener una finalidad digamos, exclusivamente reproductiva uh -huh. y utilizan dos términos el dialetio, que es el amor honesto, el comprometido en el matrimonio, y un segundo término, que es honesta copulatio que es la práctica del sexo con el casto motivo de la reproducción. Es decir, tú podías, si era para tener hijos, porque con tu pareja no funcionaba, meterle los cuernos a tu pareja para poder tener, en este caso, un vástago eh, que siguiera el, el linaje. ¿no? Por lo tanto, el pensamiento medieval está muy influido por la Iglesia. Ya, pero bueno, eso sería en el caso de los, de los hombres, ¿no? No de en el hombres, caso de claro, las mujeres. Claro, claro. Eh, digo que el, el pensamiento medieval está claramente influido por la Iglesia, que consideraba el deseo sexual como una especie de enfermedad, y por ello se fomenta la castidad, porque aporta un valor intrínseco y trascendente que nos guiará a salvar a nuestras almas. Fijaos que, para, para nuestra visión judeocristiana, más bien, para llegar a Dios no podemos utilizar el sexo, ¿de acuerdo? Pero, eh, y es curioso, ¿no?, todavía hoy y estamos en pleno siglo XXI, mencionas las palabras vagina, pene, coito, preservativo, en algunos contextos, y hace que mucha gente o sea, ría, sí, se, se ríe, se de sí, jijiji, sí, sí, eso, o se sí. lleve las manos a la cabeza. Es curioso como algo tan básico como la sexualidad sea capaz de provocar estas reacciones, y además, eh, digamos que el tabú no sólo se restringe a las situaciones políticamente correctas, sino que también puede encontrar pues eh, se, se puede encontrar en multitud de familias, hay colegios, en institutos. Parece que el sexo no es, por tanto, ni un tema familiar ni escolar. Pero no, no siempre ha sido así, porque el amor libre que predicaron, por ejemplo, los hippies desde los años del, de los Flower Power, ¿no? uh -huh. eh, y amplificaron todas las subculturas posteriores, tuvo y ha tenido, vamos, una prole eh, coherente en ese sentido. ¿no? Es verdad. Que siempre se ha relacionado esa especie de libertinaje, de hace el amor, no la guerra, eh, de, de, de, de, de intercambio de, de pareja, de hace el amor y no la guerra, como una especie de, de vinculación con las drogas. Sí. Eso es lo que seguramente haya tirado... A muchas personas. Y sobre todo lo de las comunidades hippie, que sabes que se relacionaban unos con otros, y entonces es como que, claro, estás desinhibido porque estás tomando droga, y entonces te relajas, y claro, es como algo muy muy pecaminoso. <risa> hay, hay algo que a mí me ha llamado la atención mientras preparaba todo esto, y es saber que el eslogan de «haz lo que quieras», no «haz tu voluntad», que era muy, muy dado, Eh, en, en, en la, esa época de los 60 hippie de los flower power eh, fue tomada de Alester Crowley uno de los referentes espirituales ¿En de el mundo del satanismo sí, ya vamos a hablar del sexo propiamente místico del sexico, del sexo perdón mágico Porque, ¿te Bruno te decía que tiene mucho que ver con el satanismo cronley y otros personajes pero el sexo también como tiene que ver con la religión y como lo ha negado su práctica la religión oficial digamos la iglesia el satanismo también ha encontrado en la promoción o la divulgación del sexo mucho espacio claro Claro, naturalmente, porque precisamente se ha querido buscar esa dualidad blanco-negro, bueno-malo, Satán o Dios, en este tipo de, de, de relación sexual con, con, con lo espiritual. De ahí que eh, yo he conocido a, a muchos uh, maestros tántricos, no de los de tantra de escuela de ahora de andar por casa, sino de los de una larga trayectoria filosófica de viajes de Oriente y Occidente, de militancia dentro de, de lo que podríamos considerar corriente el crauliana y son muy afines al luciferismo, porque ellos entienden que la unión sexual puede eh, ser un vehículo para llegar a la iluminación. Ellos no hablan de Dios, ellos hablan de la iluminación. Claro, como quien es el dador de luz es Lucifer, pues eh, está claro, ¿no? Se le relacionó claramente con el con el satanismo, con el luciferismo. Y fijaos que todo esto mmm, ya estaba inventado. Es decir, lo que hace Crowley es eh, importar de las filosofías orientales el germen, No solo del movimiento New Age, sino también de, de, de la música budista, de la fusión con el cristianismo, de la práctica del yoga y todo esto sublimado a su experiencia vital mediante la toma de alucinógenos, de las drogas. Y, y, Crowley, sí. Sí, perdón. No, no, que te iba a decir que si tiene que ver todo esto porque has mencionado Oriente, has mencionado antes el Kamasutra, has mencionado mm. el Tantra, mm. eh, son temas eh, que nos eh, remontan al tema del sexo, pero que nos remontan también a Oriente. Y ah, la importación a Occidente tiene que ver con eh, Crowley y otros eh, personajes. Sí, pero no solo con ellos, es decir, ya existía el Kama Sutra Andrés de Sí, sí, de claro, digo Crowley. la importación. Y, y, y, y, y, y todas estas eh, filosofías que ya se practicaban en Oriente eran desconocidas. Ahora tenemos Internet, tenemos eh, comunicaciones muy rápidas y muy eficientes que hacen que cualquier noticia pase de un lugar a otro a la velocidad de la luz. Pero pensemos eh, que a finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX... Todas estas cosas no, no eran así de fáciles, requería de viajes, requería de, eh, bueno, de situaciones, porque también había una moral social que impedía hablar o moverte eh, dentro de determinados eh, ambientes, y lo que hizo Crowley como provocador es eh, llevar a cabo todas estas cosas. Pechad que Crowley fue filósofo, escritor, alpinista, que esto poca gente lo sabe, e eh, incluso podría... ...verse como uno de los inspiradores de lo que eh, hoy conocemos como revolución sexual, ya que él fue criado en la Inglaterra victoriana, en un ambiente de estos absolutamente conservadores, extremadamente castrador, en un ambiente cristiano... Y quién sabe si a lo mejor esto es lo que le, le llevó después a, a rebelarse, ¿no? No basta que te prohíban una cosa o que te, o que te hagan ver eh, que todo eso es malo para que tú acabes inculcándote que justamente es lo que tienes que investigar. Y eso es lo que hizo que él mismo se autodenominara como la gran bestia. Y además con el dinero que heredó de su familia, pues se dedicó a viajar por el mundo, buscando precisamente religiones mística magia y sexo claro, y, y además cuatro... me imagino también Juset que eh, ahora nos, nos detallas pero que él tendría un círculo de gente de algún modo un poco elitista de, de su sí. clase social que eso también, pues claro, imagínate una persona que se dedica a estas cosas, que inte intelectualmente eh, está buscando algo bastante desconocido, que sabe muy bien porque se convierte de algún modo en una especie de gurú, ¿no? Y entonces, claro, lo, lo explota de tal manera que convence a un grupo que se siente realmente especial haciendo los rituales que les está proponiendo Crowley. Tan, tanto es así que él, digamos, llama a esta religión, a este grupo, telema. Y, y su principio fundamental es haz tu voluntad, o sea, haz lo que te dé la gana ¿no? y Crowley se considera justamente eso un gurú, un profeta de esa religión y está convencido de que una persona no puede dejar de hacer lo que es importante para esa persona, es decir que cada uno, si vale para, qué sé yo, para, para lo que él considere debe de, de trabajarlo ¿no? y para ello combinaba sexo, magia En sus cultos, en lo que llamaba, lo deben llamar magia sexual, ¿no? Y, y esta idea era uh, concentrarse en lo que uno deseaba durante el orgasmo para ayudar a conseguirlo. Oye, ahora que, que decir... dices eso, vamos a escuchar si te parece una canción, ¿eh? y nos Muy cuentas bien. un poquito. Sí. Es una canción del último disco póstumo Casi Casi de David Bowie Blackstar, una de sus canciones importantes es esta que tiene que ver mucho Giuseppe con lo que nos estás contando. Bueno, tiene que ver porque precisamente eh, este tema específicamente y el disco en general de David Bowie está dedicado a la figura de David eh, de de, de Perdón de Crowley y no solo eso, hace alusión, por ejemplo, a Telema hace alusión a un montón de ítems que para quien está dentro de este asunto rápidamente va a relacionar Ojo que Bowie no ha sido el último, ni el único eh, Han estado antes... Los Beatles, que han tenido en su, en su portada del Sgt. Peppers, el segundo por la izquierda, al lado de Marx, vais a ver a Lester Crowley. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, también a, a sus satánicas majestades, que han utilizado... Los Rolling, los rolling Stones. Eh, han utilizado también a, a Crowley como, como base inspiradora. ¿no? De hecho, si os fijáis, son movimientos que han roto ¿no? el esquemas dentro de su época y que por tanto lo que han hecho es aprovechar esos, eh, esa filosofía, digamos, rompedora de Crowley para llevarla a cabo en lo musical. Evidentemente consiguieron todos su, su propósito. Y, y os decía, eh, te, antes de escuchar el tema de Bowie, estábamos hablando precisamente de la de energía del orgasmo, ¿no? Y, y, y fijaos que eh, yo he tenido el, el placer de conocer personalmente a Manuel Seralcoca. Yo creo que tú también lo llegaste a conocer. Sí, uno. sí, sí. sí. Seralcoca era un individuo muy muy muy peculiar él se consideraba eh, luciferista o luciferino eh, cogió la la la vía eh, de la mano izquierda como él denominaba siguió los estudios de alester crowley y él me confesaba él practicó tantra del que hablaremos a continuación eh, practicó tantra durante mucho tiempo para controlar eh, su, su orgasmo pero luego Después de que tú eh, has activado, eh, luego veremos cuál es la función del tantra, ¿no? que es la activación de toda una serie de chakras, cuando él llegaba a su orgasmo, lo que hacía es precisamente concentrarse en aquello que deseaba. Y me decía, Josep, te juro que en un 90% las cosas que yo genero a través de la energía del orgasmo Si la, me, me las he conseguido. Dice, ojo, me pongo a pensar cosas inalcanzables, sino objetivos, eh, digamos que están a dos, tres pasos de ti, y que él, a través de estas técnicas, de usar el sexo y el orgasmo como un catalizador de energías, conseguía aquello que mm, él soñaba. Digamos que es el mago del sexo, y, y, y es como eh, mm, eso, conseguir que la energía de los dos, hombre y mujer, se canalicen para un único eh, y estupendo fin, ¿no? que es la eh, unión sexual y la unión con algo eh, superior, con un ente superior al que muchos llamarán Dios. Nos decía si nos ibas a explicar alguna cosa sobre el tantra, que es un poco la versión oriental de eso que estamos comentando tan occidental o al revés sí, porque eh, efectivamente ahora el, parece que vas en, por la calle vas encontrando carteles de, de sexo tántrico, ¿no? Y porque hay muchas escuelas, hay muchos maestros eh, que, que imparten esta filosofía y técnica que surgió en Oriente hace más de 4.000 años. La parte sexual hay que decir que es solo una pequeña parte de lo que es la filosofía del Tantra, ¿no? La corriente se fundamenta en lo que podríamos denominar cuatro pilares básicos, eh, o cuatro llaves, que es como lo, lo, lo dicen los maestros tantra. ¿no? La primera es aceptarse a uno mismo y a los demás tal como son. Ya no empecemos ni a buscarnos defectos ni, ni, ni, ni a ti ni a tu pareja, porque si no te aceptas como eres, que es lo que decía yo al principio Bruno, no podrás disfrutar plenamente de tu vida. Siempre habrá algo quejoso, algo que no... ...que no puedes disfrutar... ...y lo mismo ocurre en el sexo... ...si no te aceptas a ti mismo... ...con tus virtudes... ...tus defectos... ...tus capacidades... ...ni tampoco a la persona que tienes enfrente... ...pues no podrás disfrutar plenamente de tu relación sexual... ...siempre estarás pendiente de ahí... ...que esto le gustará, no le gustará... Eh, eh, ...voy a llegar, no voy a llegar... ...voy a estar a la altura, no voy a estar a la altura... ...estas cosas pesan, ¿no? Segunda llave... ...es estar presente... En el momento con los cinco sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, que para vivir la vida tenemos que ser absolutamente conscientes de la vida. Eh, y si esto lo extrapolamos al sexo, significa que en la relación sexual hay que emplear los cinco sentidos. Y así disfrutaremos mejor y más satisfactoriamente eh, de nuestras relaciones. Lo que se dice es estar a lo que estamos. Exactamente, poner digamos toda nuestra no, no vale estar pensando en la lavadora que tienes que poner mañana ni en la quiniela que no has echado, ¿no? Oye, sino es que, que tienes que estar todo, pendiente eh. de lo que estás a lo que estás. Tercera llave de la filosofía del tantra expresar lo que sientes y lo que piensas. Que esto, ojo, muchas mujeres no se atrevían a decirlo. Es muy importante liberarse de ese miedo. Bueno, luego, luego, para... lo, luego te tengo que contar una cosa. No, no sé si lo diré antena, pero a lo mejor no, dilo, dilo, sí. No, dilo, ahora me has dejado no, no. intrigado. Sigue, sigue, hombre, sigue, sigue, sigue, no, sigue, no, sigue, no, con, sigue con los no, cuatro no, y no, luego no, te lo cuento. No tienes a pie de las cosas, ahora hay que total, decir todo. Total es el último. Para poder dar y recibir esto, dicho así, queda muy mal para poder dar y recibir es necesario decir lo que cada uno quiere y lo que siente en un momento determinado. La comunicación que es muy importante en, todo, en todos los sentidos de la vida. Eh, cuando practicamos el sexo pues cada uno de nosotros somos un mundo y por tanto cada relación sexual también lo es. Lo que le gusta a uno no le gusta al otro lo que le gusta a la una no le gusta a la otra. Es decir, estas cosas hay que tenerlas en, en cuenta y por último la cuarta de estas llaves es el movimiento armónico y fluido o lo que podríamos denominar como alcanzar el equilibrio es decir acompasar la energía y tus ritmos con la otra persona para poder fluir y estar en armonía porque si no, claro, ¿qué pasa? uno acaba y el otro está contando los minutos para que acaben y esto sí que es algo tremendamente frustrante a ver Silvia, ¿qué ibas a contar? a ver, no, no. Sí, deca, sí, yo... cuento, Ahora... cuento dos cosas una, una de las cosas, cuando estabais hablando de lo de la masturbación que científicamente está probado que incluso hasta para el hombre para luego no tener problemas con la próstata que es bueno ¿Eh? que tenga ese tipo de desahogo porque si no, luego tiene ahí esa contención y al final cuando pasan los años dices, ay, si yo hubiese hecho esto más a menudo no tendrías de problema. Oye, ¿no te, da, no te parece, Giuseppe eh, que Silvia está echando a volarme fuera? No, y ahora voy a lo otro. No, no, ahora, ahora entre en batería. Claro, y ahora voy al otro, no. Que eh, el otro día, eh, pues estaba leyendo un, un artículo y me quedé bastante alucinada porque estaban también intentando analizar científicamente hasta qué punto era necesario el orgasmo de la mujer y decían que claro que, que bueno que claro que el orgasmo de, del hombre pues que es una cosa normal, que científicamente está claro que si no tiene esa eyaculación pues no tiene esa posibilidad de tener hijos o llegar al orgasmo incluso ¿no? pero que bueno que la mujer pues que tampoco era una cosa realmente necesaria y que, que, que claro que por eso eso es tabus y mira, y yo realmente estaba quedándome bastante alucinada que a estas alturas de, del siglo XXI se si estuviera todavía cuestionando si es necesario o no es necesario pues, pues es el, si es el placer necesario. siempre es necesario porque siempre las mujeres tenemos que estar con ese miedo a tener ese claro. placer incluso aunque sea también m, de forma única y en solitario claro claro o de esa parte si es de le... la religión represora perdón decía que fíjate si es necesario Que el tantra, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando ahora, eh, gira todo en torno al orgasmo, a la energía que eh, facilita el orgasmo. Pero ojo, antes has hablado de eyaculación. En el caso de los hombres es además del control de la eyaculación, claro. lo cual convierte muchas veces a las mujeres en multiorgásmicas y a los hombres con un absoluto control de eh, su orgasmo, teniendo en este caso lo que se llaman orgasmos secos, es decir, que tú puedes tener orgasmo sin eyaculación. Eh, mmm, bueno, no voy a contar cómo se hace esto, pero sí voy a contar que es muy importante eh, lo, que, lo que se conoce como la energía kundalini, que es la fuerza invisible de la que eh, emana... To, to, todo esta, toda esta creencia ¿no? del, del Tantra, y que al igual que muchas otras filosofías y, doc y doctrinas orientales, lo que hace es ponernos en, en comunicación espiritualmente con, con Dios, con, con, con, nuestra, con una fuerza superior, ¿no? para dos, desbloqueando nuestros miedos, nuestras ataduras de, de nuestra mente, y el objetivo es hacer pasar, ...la Kundalini siempre ha sido representada... ...como una serpiente, ¿no?... ...entonces lo que haces es hacer pasar esa energía... ...por todos los chakras... Em, em, em, ...empieza en la... En, ...en la entrepierna, vamos... ...en, en la parte sexual, ¿no?... En, en, ...en el chakra sexual... ...y acaba en el que estaría... Uh, ...situado... En, ...entre nuestros ojos... ...un poquito más arriba de nuestros ojos, ¿no?... ...este... Es, ...esta serpiente Kundalini lo que hace es... ...es ir pasando... Pues desde el perineo al, pri al primer chakra, al segundo chakra, así sucesivamente, para ir estimulándolos y cuando has llegado arriba, pues coincide con tu eh, energía máxima sexual y, digamos, contienes la eyaculación, es decir, tienes el orgasmo sin soltar, en este caso, el uh, bueno, el líquido, ¿no? Eh, sí. eh, bueno, pues eso. Todos lo entendemos. Todos lo entendemos. Hay ¿no? un sexo mágico, un sexo eh, místico, un sexo de origen religioso en Oriente, en Occidente lo hemos tratado aquí en el círculo secreto con giuseppe Quijarro Joseph, muchas gracias. Ha sido un placer, nunca mejor dicho. Ay, ay, ay. <risa> hasta, y largo, un placer largo. Hasta ahora. Hasta la próxima.